La mejor justicia no siempre es la mejor política. Abraham Lincoln, Ciencias Sociales, Radio Universidad, Cuba 90.5, Frecuencia Modulada, UBA 90.5. Con... <tipas> Lo importante es otra cosa. Soy Pecadora Los santitos huyen vem je hemma soy mala madre de todos los pecados Soy Pecadora y pertenece a Ana Prada, Ana es cantante y compositora uruguaya y esto es Soy Pecadora, su segundo disco solista que está saliendo de la difusión y por eso vamos a charlar con ella. Muy buenas tardes Ana, Karina, Colioca que Sergio Comte, damos la bienvenida a la radio de la Universidad de Buenos Aires. Hola, buenas tardes, un gustazo Karina, un gustazo estar conversando con ustedes. Eh, bueno, aquí estoy en la ciudad de Buenos Aires con este calorcito Sí, calorcito que te diría que es más que calorcito, un calorote Pero bueno, lo vamos a dejar ahí Ana, muchas no. gracias por atendernos a este llamado Sabemos que estás azul con el tema de la difusión de este disco de Este nuevo disco solista Contame un poquito eh, cómo se armó Soy Pecadora Mira, Soy Pecadora eh, es un disco que tiene canciones que fueron hechas eh, Al poco tiempo de salir Soy Sola Y otras canciones que fueron hechas hace no mucho tiempo Eh, es un disco que que lo produjo Matías Chela, que también trabaja y produce los discos de Jorge Drexler y, y toca conmigo, y nos, somos amigos desde hace mucho tiempo, es argentino, Matías, de la Patagonia y este y bueno, y lo, lo lo maqueteamos en La Paloma, así maquetear es como ir y grabar en la compu nomás y meterle algunos sonidos como para saber más o menos cómo queremos que suenen las canciones Sí, después fuimos a San Luis, ahí a Villa Mercedes, al estudio de la provincia de San Luis, a, a grabarlo. A darle forma, ¿no? A, darle, a grabarlo ya a, con unas condiciones divinas, porque ese estudio es maravilloso, es enorme, está todo nuevo, todos los micrófonos nuevos, todo. Y nosotros, creo que fue el primer disco que se grabó en el estudio de San Luis, todavía no estaba terminado de todas las instalaciones. Mirá vos. Nosotros mismos sacamos los micrófonos de las bolsitas de nylon, no podíamos creer. ¡Qué lindo, ¿sí? el sueño del pibe! Cosas. ¡Qué bueno me tocó un micrófono que voy a estrenar yo! Claro, sueño del pibe, micrófono sin banda. <risa> una <risa> cosa maravillosa. Si trabajamos con micrófonos, sabemos a lo que estamos refiriendo. A lo que estamos hablando. <risa> Absolutamente. Ana, ah, no, vos tenés una extensa trayectoria que comenzó con los hermanos de Rexler, ¿es Sí. Sí, sí eh los hermanos Drexler, que son mis primos hermanos a su vez. Ah, mira, no sabía que Estos tenía Drexler Prada, son hermanos de, de o sea, mi papá es hermano de su madre, de Lucero. Mira, y, y tenemos una casa en común en La Paloma y, y durante la adolescencia que todos veraneábamos juntos, y yo me quedaba con mis tíos y ellos se quedaban con nosotros. Este, como que empezaban a surgir así las canciones, mientras tanto todos estudiábamos, porque en la familia nuestra Había que resignarse de algo La música es un hobby Eso te iba a preguntar Porque ahora que vos me decís Primos, hermanos Yo te podría preguntar ¿Familia de músicos? No Bueno, familia de profesionales Devenidos músicos, te diría uh -huh. eh Aunque la música siempre estuvo presente Y siempre se estudió un instrumento Todos estudiábamos instrumentos Desde, desde chiquitos, ¿no? Mirá Porque la música muy presente Pero tal vez O sea, cuando Jorge Que fue el primero en No fue el primero en componer Creo que Daniel ya estaba componiendo Y qué sé yo Después formamos el grupo La Caldera, anduvimos tocando juntos mucho tiempo con Daniel eh, Jorge estudiaba guitarra clásica y estudiaba medicina que Y cuando Jorge toma la decisión de dedicarse a la música exclusivamente Fue un poco una crisis familiar, ¿no? Eh, y, y bueno, pero nada creo que ha, ha probado con crece que puede ser tomado como una carrera profesional Y que está todo bien con la música Vaya si lo ha probado Eh, qué qué pasó desde soy sola hasta soy pecadora ¿Qué que fue cambiando y en qué se diferencian estos dos trabajos si ¿Sí? es que hay alguna diferencia entre sí, ellos Sí mira soy sola fue un trabajo fue mi primer trabajo como solista por eso también soy sola y fue mi primera eh, experiencia en la composición de canciones y mira, yo venía cantando señares con diferentes proyectos maravillosos y, y que me han enseñado todo lo que sé y todo este en un momento de mi vida me llegó la necesidad de hacer algo por por mí misma, ¿no? Entonces empecé a buscar canciones de, de, de amigos, de autores contemporáneos que un poco me representaran en lo que quería decir y comunicar y tenía dos o tres canceltitas nada más que eran Amargo de Caña y Soy Sola y a partir de que Carlos Casacuberta que es el productor, me dijo mira, todo bien, pero a mí me interesa bucear un poco más en lo que es tu composición me metí un poco más de lleno en componer hasta que estuvieron las canciones Hecha, que eso fue en unos meses Veníamos a una canción por semana Esa era la consigna Me Espera ahí Luca, te digo. Stop. Un minuto este, ¿Cómo es eso? de A un compositor, a un artista, a un creador Le dicen, bueno, yo quiero uno por semana Cual si fuera una fábrica no sé. <risa> Lo que pasa es que yo hasta ese momento No era compositora Había hecho dos canciones Y fue como, Carlos fue como ponerme un límite de tiempo Como de un ejercicio mañana Lo que puedes hacer hoy Ajá. Entonces me obligaba, poner, no es que me obligaba, su propuesta me obligó a tomar a tomar el, el toro por las astas y decir, bueno, a ver, voy a animarme a bucear un poco acá a ver qué canciones pueden salir, porque si salieron dos, capaz que puede salir alguna otra. Así que bueno, iba cumpliéndole perfectamente hasta que tuvo el disco, se grabó y yo para mí ya era Lo grabamos en Montevideo, en el estudio de Ricky de no el... con un montón de musicazos que tocaron increíbles, desde Superbiela hasta Jorge Bresler, que canta un coro, los hermanos Ibarburu, eh, Gonzalo Gutiérrez, bueno, unos musicazos uruguayos eh, en, enaltecieron mis, mis canciones. Y, y bueno, y el disco empezó a generar como una cola, digamos. ¿no? Para mí ya eh, la estrellita era... ...la luz ya era haberlo logrado... ...haber logrado la composición... ...haberlo ver todo el disco... ...y, y bueno, pues trajo todo como una un resabio... ...de cosas positivas... ...de buenas... ...de que la gente le gustaba... ...de que la gente me iba a ver... ...y qué sé yo... ...y se fue como armando un camino... ...hasta Soy Pecadora... ...que es el momento que me encuentro ahora... ...donde me siento ya más... ...más afianzada en esto, ¿no? ...de componer, de tocar... ...como que yo trabajaba de otras cosas también... ...daba clases de canto... ...tenía talleres de canto colectivo ha un montonazo de cosas, y, y bueno, a partir de Soy Sola y de mi ida para España, la decisión del disco en España, mi, mi decisión de, de agarrar este camino de la música fue un poco en base a lo que pasó con Soy Sola también, y ahora estoy dedicada al 100% a esto. Y en este Soy Pecadora, en este Soy Pecadora, la, la canción, yo leo las críticas de tus discos y... Todas me remiten a unas melodías brillantes, unas melodías alucinantes y unas muy lindas letras. Mi pregunta es si, como todo lo que tiene que ver con el Río de Plata, es más bien tirando a nostálgico. No, no todo. porque no todo esto que hay algo de nostalgia que es inevitable, pero el disco termina con una cumbia, por ejemplo. Ah, mira. Y tiene Juveniles Bríos, que es una canción que canto con Paula Toller, que es una brasileña que, que fue la que cantó con Charlie, que versión famosa de no me acuerdo ahora hace años. También grabó con con Kevin Johansson, Juveniles Brío es, es bastante alegre, tu vestido es bastante alegre, toma manotes sueltos, uh -huh. me quiere sonar, mientras tanto es como un regaillito, o sea, tiene menos nostalgia tal vez que que soy sola. Tiene un poco más de atrevimiento, entre comillas. Tampoco digo, ¡ay, qué atrevida, qué loca que soy. No, ni ahí. Estoy desatadísima. Un poco más de libertad, ¿no? Es como decir, bueno, ta, yo estoy caminando acá en este camino. Voy a decir un poco lo que quiera, ¿no? Más seguridad, ¿no? Sí, sí, sí, si quiero hacer tu vestido, que es una mujer que canta a otra mujer, no me importa. Total, soy pecadora. Claro Entendés como que ese título te ampara Podés hacer lo que quieras <risa> Absolutamente Me decías recién que te fuiste a España eh, Obviamente en Uruguay en Argentina y en España ¿También estaba editado este disco? Eh, todavía no todavía Salió no. recién en Argentina En Ajá. Uruguay todavía no salió En el, en el único lugar que salió fue acá en Argentina por los años luz ya lo teníamos grabado en junio este Y porque quisimos sacarlo en diciembre con el club del disco Y bueno, entonces como que se apuraron un poco las cosas En Uruguay está saliendo a mediados de marzo y me voy en junio para España recién. Y Ana, ¿presentación de este disco tenés en prevista de hacerlo discos, en Buenos Aires? De marzo, finales de marzo, principios de abril, en algún teatro lindo así. Vamos a ver, todavía no tengo definido exacto lugar, pero bueno, estamos en estos días poniendo fechas. Y a partir de ahora, uno en, en este trabajo comienza con la difusión y empieza a, a entregar este disco, pero ya está preparando otro, o se disfruta primero este, este trabajo, ¿cómo es? Ah, yo estoy de disfrutar, yo disfruto. Ya está, ya lo grabamos, lo, estoy pensando en la presentación. Ahora me voy, estoy, sí, haciendo canciones, pero para niños. Me voy a Brasil del 15 al 28 a grabar un disco para niños. ¿Cómo es eso? A ver, ¿cuál es la, la diferencia? y lo que pasa es que estuve con Keiji que es coautora de varios temas en Uruguay viviendo este invierno pasado y hacía un frío bárbaro y nos poníamos al lado de la estufa y nos poníamos a hacer canciones para niños medio en broma, medio en serio mira hasta que al final dijimos uy pero está buena vamos a grabarla grabar y y... y y un amigo músico de, de Porto Alegre, Río Grande del Sur que tiene un estudio, me dice entra acá, entra acá mi nena hacemos aquí ese proyecto bueno, nos vamos para allá vamos a Brasil pero no vamos a hacer plazas En portuñol? no va a ser en español por un lado y después utilizando las mismas bases en portugués cantado por una cantante brasileña, porque te podrás imaginar que... <risa> que que nos alcanza aó al rockchi no, no <risa> contame una cosa ana esto de de un disco para niños que vos me, me decís recién estaba sentada al lado de una estufa con una amiga digo tiene que tener alguna tiene que tener algún a, alguna cómo decirlo. Algún comienzo, porque para los chicos no es fácil trabajar. Y no. Digo, te tiene que gustar los pibes para que, para que esto te salga naturalmente. Sí, lo que pasa es que con Kegui, en España, en Madrid, dijimos, hizo ella, y yo la ayudé en la parte técnica más bien, eh, una obra para bebés, que en Europa está de moda ahora, la, el teatro para bebés, de cero a tres años. Ah, mirá. Increíble. En un teatro impresionante, un festival internacional, de eh, compañías de Italia, de todos lados, Y, y bueno, la porque ella había trabajado haciendo música y cosas en en varias obras para niños y para películas, bueno entonces le encargaron ese trabajo y trabajó como cuatro meses en armar, en desarmar la obra porque en realidad lo que hizo fue escribir todo un guión y después sintetizarlo de tal manera que pueda servir para bebés que no manejan el lenguaje uh -huh. se transformó como una gran coreografía medio japonesa con música al final que me da eso Es alucinante. Se llama Caracubo el personaje y es redondo, para empezar. <ríe> es <todo> un delirio. <ríe> y bueno, y a partir de esa experiencia con niños, y que tiene una cosa muy lúdica, incluso en sus discos para adultos, que tiene dos, eh utiliza jugue muchos juguetitos. Son cositas, soniditos que después los lupea y los graba y los deforma, pero que son juguetes. mira Entonces tiene una cosa muy lúdica con la música y, y Muy ligada a lo infantil también. Eh, no esos discos para adultos, a, a, que las letras no son para niños, pero rápidamente conecta con ese mundo. Y a mí me encantó, porque me, fue como un ejercicio para mí de hacer canciones sin la responsabilidad de, de para el adulto. Claro. Con la responsabilidad de, para el niño. Es para es niño, que a veces te dirías mucho más seguro que para el adulto, ¿no? Claro, que es enorme, es enorme, pero el lenguaje musical es otro, tal vez. Es como que a mí me, me gustó explorar claro. ese ese... Y ese disco se va a grabar ahora en Brasil. Se va a grabar ahora en Brasil y no sé cómo lo sacaremos, ni dónde, no importa. Bueno, estaremos atentos, contanos, avisando Lo que grabarlo. <risas> y, y seguramente acá lo podremos difundir. Eh, sí. Hablando de difundir, en este caso voy a hablar nuevamente de Soy Pecadora. Sí. ¿El tema de la web lo utilizás como para que tu trabajo llegue al público? Si alguien quisiera escucharlo puede hacerlo o sí, tenés que comprarlo. Un tengo un MySpace. Eh, .com, bueno ese myspace punto es? sí, es? myspace puntocom barra ananada y ahí este hay algunas canciones qué sé yo igual tengo que actualizarlo tengo una persona que me lo que me lo lleva en la parte de la actualización digamos de, de subir los, los contenidos porque yo soy horrible con la computadora pero pero está bastante bastante bien y, y estoy en proceso de la página Bien. Ahí vamos. Entonces el MySpace, con tu propio nombre, Ana Prada, y en breve saldrá la página para que nos enteremos más, más cerquita claro. de las fechas, cuándo vas a actuar, dónde vas a actuar, sí, dónde vas a actuar. Sí, en el MySpace igual hay un lugar que dice conciertos y están todos los conciertos. Muy bien, www.myspace.com barra. Ana Prada, entonces, para todos aquellos que quieran conocer más de esta cantautora uruguaya, cantautora Este y, y además te digo que es una foto muy parecida a Penélope Cruz lo dijeron? ay, Dios mío, muchas gracias es, es impresionante Dios me oiga, mira <risa> no, en serio, esta foto por lo menos a, así a golpe de vista este y no trompada, como diría mi compañero, sino golpe de vista gracias por el piropo ojalá Ana, ha sido un gusto haberte tenido aquí en la radio de la Universidad de Buenos Aires. Es un es placer. Enorme. un beso enorme. Muchísimas gracias por la entrevista y nos estamos viendo prontito. Dale, Hasta un luego. beso grande. Hasta luego. Gracias. Ana Prada, ¿eh? la autora de este segundo disco solista, Soy Pecador. chico de Casa del Joven. Porque, bueno, más que nunca, bueno, siempre, todos los años tratamos de reforzar que los jóvenes ya... Eh, no es no tienen el tema del beneficiario del espacio no tienen que hacer algo construir algo ap aportar a la organización se van formando al calor de la tarea claro entonces ahí eh, los que enganchan se terminan quedando y bien o, o acompañando entrenamientos en la escuela de fútbol o ahí eh, en estos campamentos fueron muchos a, ayudantes de casa del joven auxiliares uh -huh. Marcela, ¿ustedes han tenido oportunidad de formar otras cooperativas o educar a otros sectores en la organización para poder fundar nuevas cooperativas? Nosotros no, no, no educamos a la cooperativa. La cooperativa son un grupo de, de, de compañeros que eh, se, se que acercaban a nosotros, se fueron gestando ellos como cooperativa y fuimos intercambiando desde distintos saberes, ¿entendés?, No, nosotros nos formamos la, co la cooperativa es es una organización que se fue gestando con vecinos y, y, y grupos de personas que, que algunos de que estaban en la Alameda, creo. ¿no? Ajá. ¿Tenés? Marcela, te agradecemos muchísimo esta comunicación con la Red de la Universidad de Buenos Aires. Vamos a recordar la dirección de la sí, fundación. La... Además que a nosotros nos interesa mucho el tema de la universidad porque creemos que también los lo, los alumnos de la universidad, o no sé si lo o los educadores, los profesores, si, si quieren hacerse prácticas directamente en trabajo concreto con pide de promoción de derechos y bajo las nuevas leyes de protección del de derecho de los niños, porque viste para salir del patronato nosotros somos una institución Eh, creo que es eh, permeable todo ese tipo de prácticas porque la llevamos adelante y bueno, así que bueno... Seguramente alguien de la de la universidad se va a acercar, a la dirección, por favor. La calle de Milán, sí. 2348, y te doy el teléfono a casa del niño que es que mejor anda, porque a veces ha dicho que... 4286-5987. Muy bien. Te agradecemos muchísimo y sigan disfrutando de ese día espectacular allí en las piletas. Bueno, no que la verdad que es especial el día. La verdad que sí. Bueno. Un beso, hasta luego. Hasta luego. Marcela Val, presidenta de la Fundación CHEPIBE, en ¿eh? Milán 2348... Todo un ejemplo, ¿no? Todo, un, todo un, ejemplo... un ejemplo a seguir y sobre todo porque lo hacen con muy poco capital y sobre todo marcando esta cuestión de la importancia de organizarse.